Se dice que está fuera de la ley, cambiando de identidades, de rostros y de historias. Transita a pueblos pequeños y ciudades enormes, a donde sea, se mimetiza logrando resaltar o simplemente pasar desapercibido. Tiene mil caras y disfraces, pero su voz es inconfundible. Acomoda su caballo y comienza a galopar. Buscando pueblos donde contar su historia. Presentamos El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. Damas y caballeros, bienvenidos a esto que se llama El Forajido, edición 2021. Es un placer saber que ustedes están allí acompañándonos semana a semana. Ahí está, parecía que no estaba comenzando a tocar. Que no se animó. Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición del Forajido. Este programa traído a ustedes por cortesía de repúblicahosting.com, que es tu lugar en internet. Estamos en más de 100 radios. Me dicen AM, FM y online, lo cual, por supuesto, nos alegra un montón. Saber que estamos llegando a tantos lugares desde este pequeño estudio que hemos instalado acá en el corazón de la provincia de Buenos Aires, este, con absolutamente toda la onda. Corazón, digo, desde zona oeste, ¿no? Porque. Es donde lo llevo en el corazón, no el corazón de la provincia, que es la plata, ¿no? Qué confuso todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿eh? ¿De qué no estaremos hablando hoy de esta noticia? Camina de Los Ángeles a San Francisco disfrazado de oso de peluche, dice periodismo.com. Un hombre que camina por el estado de California dentro de un disfraz de oso de peluche de cuerpo completo que cautivó a completos extraños con los que se encuentra y a quienes siguen su viaje en las redes sociales. Eh, Jesse Leijos, de 33 años, dijo que no tenía ningún objetivo en mente cuando llegó a hacer esto, llevando a Bear Sun, que es el nombre del oso, a la larga caminata entre las dos ciudades del estado de California. Dice: Larios dijo que pasa sus noches de campamento y les pide a sus seguidores de GoFundMe que lo ayuden con la comida y otros costos. Dijo que cualquier excedente, cualquier excedente de dinero irá a la creación de un nuevo traje, ¿no? Dice: Acabo de recibir una bolsa de doritos, dijo Larios riendo entre dientes el jueves por la noche, después de recibir el bocadillo de una persona al azar que conoció en la carretera, mientras se abría camino a través de la sección del Valle Central. Me han traído de todo, naranjas y alguien hasta me trajo una cajita feliz. Este joven corrió con éxito una maratón en 2020 vestido como Bear s u n y fue abordado por el departamento de sheriff del condado de Los Ángeles el martes pasado. O sea que lo paró la policía para preguntarle, señor, ¿qué hace? Bueno, esas cosas. Les cuento que tenemos un WhatsApp: 1125364814. Y como siempre, como es habitual en este programa, pasaremos a hablar de nuestro héroe de la semana.、Y、nuestro héroe de la semana. Nuestro héroe de la semana es el señor Claudio María Domínguez. ¿Por qué? ¿Por su viaje de sanación? No. ¿Por haber sido el chico que respondía magistralmente las preguntas de. Justamente, Odol pregunta? Tampoco. ¿Es por su programa en C5N Acete Cargo donde hace de pay、eh, de la sanación? Tampoco, no. Esto responde a un titular de eljuglarnoticias.com.ar que pasó a contar. Claudio María Domínguez fue quien tituló allá por l o s 80... La película Déjala Morir Adentro o Julie Darling. Ahí les contamos en detalle de qué lado va esta cuestión.、Eh, sí, Abril me trae como algunos unos molestias en la garganta. Voy a tomar un vaso de agua, perdón. Ahí está, mucho mejor. Si no, estábamos complicadísimos. La desopilante anécdota del gurú de la sanación para vender un film desconocido en tiempos de prohibiciones. El cine argentino, recordemos, atravesó momentos de fuerte censura durante la época de Juan Carlos Songanía, el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, sí, y también la dictadura cívico-militar que empezó el 24 de marzo de 1976. Películas como La Naranja Mecánica, El Resplandor, El último tango en París. La última tentación de Cristo y otras fueron sometidas directamente a tijeretazos por decisión del entonces conocido Miguel Paulino Tato. Este hombre era un censor cuya labor era eliminar, cortar escenas en las que, según su creencia, podían llegar a alterar, escenas en las películas, que podían llegar a alterar la moral de los argentinos o directamente. Cortaba por l o s a n o y prohibía el film. Por l o s a n o según él, ¿no? no nosotros. La ecuación era simple. Si Paulino Tato no era. este Si no le gustaba la película, o contenía desnudos, o algún tipo de ridiculización de las fuerzas policiales y eclesiásticas, o palabras insultantes como, por ejemplo, culo, enviaba un bolsero a las salas para el secuestro inmediato del material. En la jerga de los dueños de los cines, se le decía bolsero. A un empleado del ente regulador, r generalmente vestido de saco y corbato, un señor con bigotes, que se llevaba las latas de películas en una enorme bolsa de consorcio sin que mediara discusión alguna. En destacadas entrevistas, dice este artículo, Paulino Tato afirmó haber realizado una tarea higiénica y haber censurado aproximadamente 180 largometrajes. Ahí vamos con el resto de la historia. Dice: ya en democracia, puntualmente en 1983, los distribuidores de películas compraban títulos baratos y les cambiaban el nombre para a traer espectadores a las salas con mucha a v i d e z de ver piel contra piel, ¿no? Cuerpos sobre cuerpos tras los años de plomo en la Argentina. Y lo lograban porque en 1983 no existían las tecnologías de la comunicación que surgieron 30 años después para diseminar el porno, el cine erótico y cualquier otro género, ¿no? Recordemos, en 1983 el negocio era más sencillo y se basaba en comprar títulos en oferta para básicamente cambiarle el nombre que se nace más comercial para que la gente fuera a pagar una entrada para ver una película. De esta manera, un comerciante del rubro adquirió una película llamada Julie Darling de Paul Nicholas, cuya traducción literal es Querida Julia. Pero haciendo gala de su astucia y su desfachatez, se animó a retitularla con un nombre, cuanto mucho polémico, también raro, que era Déjala Morir Adentro. Si bien el nombre hacía gala de un tremendo doble sentido, el distribuidor explicó las razones del cambio. Pero ¿quién era este valiente con sentido de la oportunidad y del negocio? Ni más ni menos que Claudio María Domínguez, el hombre que, recordemos, semanalmente conduce programas de radio y de TV sobre espiritualidad, la onda New Age y meditación. Allá lejos, y hace tiempo, Domínguez participaba de la actividad cinéfila con una distribuidora que era de su propiedad llamada c l a u e n y bancó ante los sensores este nombre tan provocativo. En un documental llamado Un importante preestreno de Santiago Calori, el propio Claudio dice: Me decían que iba a ir preso yo y Sibyl Dunning, una de las protagonistas, pero ustedes son mal pensados y cuando dicen d e j a l a morir adentro piensan en taca taca. No. Deja la morir adentro es sobre la chica encerrada en una casa, sobre una ratita que tienen en una jaula y sobre la fantasía que uno creía que era la vida. Eso es lo que había que dejar morir adentro, dice Claudio María Domínguez, palabra más palabra menos, en este documental. El conductor de acete cargo sostuvo que legalmente podía pelear el nombre y que la Comisión de Moralidad finalmente aceptó el título, afirmando que, cito comillas, la metáfora poética vale ser considerada. Pero el visto bueno de los sensores tuvo una condición. No podía haber ninguna imagen en los carteles de promoción de la película. Únicamente el título con color amarillo y fondo negro. Y finalmente, el diseño callejero terminó reflejado en un fondo blanco con este, tres colores. ¿no? Incluso, con esa metodología, los autos chocaban en la calle corrientes producto de la distracción de los conductores sorprendidos. Por la enormidad de las letras de una ficha que decía Déjala morir adentro, y el subtítulo era El policial erótico que escandalizó al país. El título garantizó su éxito y permaneció en cartel por casi un año, una cifra impensada hasta para Avatar o Avengers Endgame. ¿no? Recordemos ese mega tanque de Marvel Studios que se estrenó hace dos años. Los diarios Clarín y Nación no permitieron, bajo ningún punto de vista, un aviso que llevara el nombre completo, por lo que el recorte de la época detalla que la pieza publicitaria Déjala Morir iba a ser a secas. Diario Popular aceptó gustosamente el aviso con el nombre completo Déjala Morir Adentro. Al poco tiempo, Claudio María Domínguez logra estrenar con su distribuidora Compromising Positions, una película de Frank Perry que data de 1985 y que cuenta con el fallecido Raúl Juliá. Y con Susan Sarandon en el estreno. El nombre que le puso. O sea, Compromising Positions. Posiciones comprometedoras. Bueno, pasó a llamarse Me la Saca Doctor. Amparándose en que uno de los personajes era un dentista y que lo que se tenía que sacar era una muela. El resultado: Permiso total y salas llenas nuevamente. Realmente un crack del negocio. Claudio María Domínguez fue el único que llegó a tener un diálogo amable con Paulino Tato, fascinado este último por, recordemos, el nutrido bagaje cultural de este joven. El ex chico Adol se reunía con el censor todos los jueves, 11 de la mañana, y hablaban sobre filósofos griegos y también sobre cine. Tato, a modo de retribución, afirmaba: De cada dos películas que viene a pelearme, le regaló una. Así se queda contento y viene y m e sigue charlando sobre los, los griegos, y también la Ilíada y también la Odisea. Gracias a esta relación, que no llegó a ser una amistad, sino un trato amistoso, pudo estrenarse Carrie de Brian De Palma y traer a la Argentina a la protagonista c i s i y Spacek para la promoción del filme. Sin embargo, déjala morir adentro fue sobra de mayor repercusión, cuyas ganancias le permitieron comprar una casa en Necochea, según contó este gurú de la autoayuda, que hoy, amigas, amigos, en el forajido es nuestro ídolo del día. Claudio María Domínguez es nuestro ídolo del día. Y ahora, una película que vimos. Y ahora, una película que vimos. Una nacional se llama Un peso a un dólar. Una película del año 2006. Película argentina dirigida por Gabriel Condrón con Coco Sili y Andrea Politi. Llegó a las salas el 6 de septiembre de 2007 y la temática es un hombre que básicamente lo que quiere hacer es ponerse una pizzería aceptando el retiro voluntario en tiempos del gobierno menemista. Hablamos de Ricardo Tattarelli que lleva 22 años trabajando para Enema Sociedad Anónima, una empresa estatal de energía en vías de privatización. Su jefe es Cacho Sarlanga, un funcionario embustero y fanfarrón que se va a encargar de manipular a Ricardo para que tome el jugoso retiro voluntario y así convertirse en lo que él cree que sería un nuevo rico poniendo una pizzería llamada Gran Ricardo. Junto con la ayuda de Vivi, su mujer, Ricardo efectivamente toma el retiro y de ahí pasarán todo tipo de situaciones bizarras y graciosas. No dejen de verles, una película que está en YouTube. Y encinear, si la memoria no me falla, con Coco s i l i como Ricardo Tattarelli, Andrea Politi como Vivi, Ulises Dumont como Amilcar, Eduardo Cuturi como Cacho Cerlanga y m a i k Amigorena como Elanga. También está Rolly Serrano, entre otros. Nuestra película del día, y que vimos y volvimos a ver, es una gran película chiquitita de cine nacional llamada Un peso, un dólar. Y ahora. Algo para no olvidar. Algo para no olvidar. Yo no sé por qué lo anuncio si lo anuncia Cristóbal Sarmiento.、Ah, estas cuestiones. Algo para no olvidar. Hay que hacerse el boludo si uno no quiere saludar a alguien por la calle. No se obligue. Hay muchas estrategias para evitar el saludo forzoso con alguien que uno n o quiere tener delante: un primo lejano, un compañero de trabajo con el que terminó todo mal, un ex amigo. Un compañero de la secundaria con el que se llevaban como el culo, no hace falta esa charla de rutina para quedar bien. son perder Es perder minutos valiosísimos de la vida, lo que no se recupera. ¿Cómo hacerse el boludo o la boluda? Fácilmente, con el celular, hacer como que uno no ve, mirar por otro lado. Porque, claro, los dos saben que no se quieren saludar y que no se quieren ver y que no quieren charlar. ¿Qué mejor que evitarlo? ¿Qué mejor que fingir no encontrarse con alguien? Hacerse el boludo es nuestra consigna de lo que hoy hay que hacer y de lo que no hay que olvidar. De esta manera, damas y caballeros, damos comienzo a la edición de hoy de esto que se llama El Forajido y que comienza con Bolshoi, TV Man, un poco de rock indie y desconocido para comenzar esta ceremonia radial de cada semana. Bienvenidos. Estamos en el 112536-4814-112536-4814. 11 ¿Lo dije bien? Sí. Bolshoi, t i m i n Man, en el forajido. Hola, ¿qué tal? Pasen, hay lugar para todos. Down the rapids in a boat without a paddle I am the scourge of the high sea Just you watch them running when they hear about me One, two, three, hail TV Watching Dirty Harry made a man of me Here I stand, TV man I've got all the angels e a t i n g out of my hands I've got good, bad, and ugly traits But even Dirty Harry was allowed to make me I can't imagine, I can't imagine, I can't imagine what they come around here for. Could be the rent or HP, whatever it is, they're gonna bleed me. Well, I've got no money, nothing to borrow, just you go away now. Don't come back tomorrow, say one, two, three, hell, TV. b u t e v e n Tallido, mucho ruido y muchas nueces. Estás escuchando a Santiago Alonso en El Forajido. Es Gang of Four, Damaged Gods, dioses heridos. Gang of Four, pandilla de cuatro, aquí en el forajido. Publica crónica: Abuelita denunció un falso robo para que la policía le hiciera compañía a una jubilada de 94 años, oriunda de Leco, norte de Italia. Sin embargo, los agentes policiales no presentaron cargos contra la mujer porque calificaron su denuncia como una mentira inofensiva. Val Desarrollo dice: Una abuelita llamó a la policía para denunciar. Un falso robo con el objetivo de tener compañía en su casa. Esta noticia se viralizó muy rápidamente, luego de que las autoridades policiales difundieran lo sucedido a través de su sitio web. Y también las redes sociales. Esta jubilada de 94 años es oriunda de la provincia de Leco, c en el norte de Italia. A raíz de que estaba sola, optó por comunicarse con la policía local para alertar por un robo, lo cual se constató finalmente que no había pasado. No obstante, la reacción de los efectivos que respondieron a la llamada fue más que positiva. Los agentes policiales se hicieron presentes en el lugar, la consolaron y la visitaron al día siguiente para ver cómo estaba, además de ofrecerle algunos pasteles. Por otra parte, indicaron que no presentaron cargos contra ella, ya que calificaron su denuncia como una mentira inofensiva. Al conversar con la abuelita, se dieron cuenta de que quería un poco de compañía y compartir toda su tristeza y soledad. Ah, dicen las autoridades. Vive sola sin ningún familiar que la cuide a diario y está a punto de ser trasladada a una residencia de ancianos. Simplemente quería estar con alguien, dice justamente este periódico crónica, como siempre se dice, firme junto al pueblo. El titular decíamos que era. Eh, abuelita denunció un falso robo para que la policía le hiciera compañía. Esto dicen que se llama El Forajido y que sigue con esta bonita canción de rock. Dice que no se escucha casi en ningún lugar. No, ni siquiera en esa radio que vos escuchás de rock. Ahí tampoco está. Acá sí. <risa> 「El Forajido」、「コンサンティアゴ・アロンソ」「El Forajido」、「Un programa fuera de la ley」 I accomplished all my plans tonight. So as you read this, no m a r t e r what, I'd love to stay with you all. e s c u c h a n d o a Megadeth, a t u t l e m o n con Cristina Scavi aquí en el Forajido. Publica Filo.news. Adrián p a l a r e s y Rodrigo l u c i c h Ahí dice Rodrigo Lucinch. Sácanle e la N, por favor, muchachos. Contaron qué actores les quisieron pegar. Lo dijeron en el programa de j a a m e Amon y contaron los gajes de, tra de trabajar en el mundo del espectáculo. Son amigos y socios desde hace muchos años y comparten, además de oficio, anécdotas dentro del circuito del mundo del espectáculo. Con la partida de Jorge a r r i a l de intrusos, la dupla de Adrián p a y a r e s y Rodrigo Lusich tomaron el timón e informaron、eh, justamente esto. Dice: Los comunicadores contaron que los famosos no siempre reaccionan de buena manera cuando ellos dan información sobre sus vidas.、Eh, de hecho, revelaron que tres famosos les quisieron pegar y los mandaron directamente al frente. Dice: Tres veces nos quisieron pegar. Me acuerdo de los tres. Uno fue Nicolás Vázquez en un estacionamiento. A lo que Jay Mamón le preguntó, ¿pero te quisieron pegar? Sí, había hablado pestes de él, le recordaba a Lusich、eh, ante la risa de todos. Luego continuó y dio el nombre de, dio el nombre de Bruno Lavaque, ex marido de Pamela David. Ahí Payate s agregó: Esa fue la vez que más estuvimos cerca de la muerte, haciendo alusión a la furia del deportista. Y el otro fue Pablo Achar,、eh, Charri, que lo agarró del cuello a Lusich y dijo: Yo tengo que hablar con vos. Recordó Adrián sin vueltas. Si n o me acuerdo una de Fito Páez, pero, pero fue con el de Córdoba, ¿cómo Pablo Lallús. Que creo que le fue a, a preguntar algo a Fito y Fito le dijo: La próxima es una opinión, una cosa así. Como que Fito se calentó con con Pablo Lallús porque le preguntaban por lo de.、Eh, puta, ¿cómo era? Por la separación de Cecilia Roth, ¿puede ser? Si la memoria no me falla, a y no,、eh, que era la, la próxima zona piña, le decía. ¿Era con la Yus?、Ah, maldición, yo no me acuerdo. Ya, si no, fito para s intrusos. Habría que buscar. ¿Con quién era que se sacó? A ver, vamos a buscarlo acá. Sí, Un ah, con, con、eh, Ambrosino. Ahí está. Me confundí de intruso con Daniel Ambrosino. A ver qué d e c í a qué pasaba. Estamos llegando a Cito Pais. Te vemos acompañado con una linda señorita.、Eh, me dijeron que, que, que tuviste unos días de descanso allá con ella. Está cayendo el país a pedazos, no rompa la s pelota.、Eh. Eh, Se s podría decir bueno que después de, de una no, no, triste voy, separación. No, no ve lo que estás h a c i e n d o Yo no estoy haciendo nada, Fito. Simplemente quizás. Para, no rompa las pelotas, son, son vampiros, loco, cuervos, están chupando de la sangre de la gente, déjense de joder, de generar mierda, loco. Se está cayendo el país a peso y usted es boludeando con eso.、Oh, no, eso. Eso está bárbaro y tenés, tenés toda la razón del mundo. Pero digo. Vayan a comer su propia mierda, no, no, no se metan conmigo, n o No, no, no, se s t a m o s metiendo con vos, pero.、No、pero Fito,、mí. vayan a comer su propia mierda. Cómensela ustedes solitos. No, no es bueno que estés enamorado no, y que esté、no, bien. o no, no, no, no quiero que me hagas una nota. Punto. Retírate. ¿Mm? Retirate, no quiero, no, quiero, no quiero hablar con vos. Chao. Está bien, me parece, me parece bien.、No、quiero hablar con vos, no, no me Está bien, no te estoy forzando.、No. Sí, te e s t á s quedando acá. Pero bueno, estoy a c á Estoy a c á A mí no h a g canciones, loco. Hago canciones y hago cine. Me parece v e a Si no venís a hablar de eso, no vengas a hablar. Vas, vas a contar. Estoy dando mierda, son repugnantes. <risa> sí, otra era la de Charlie con la nata, que le dice: Creo que vos sos un pelotudo. Siempre, Charlie. Eh, claro, porque le había ido a preguntar, sí, creo que por lo de Cecilia Roth, aparte dice: el país se cae d pedazos porque esto era ya en agosto de 2002. O sea, sí, el país estaba hecho, hecho mierda y le iban a preguntar por eso. Les dije: Che, yo hago cine, y hago música, p r e g u n t a m e por eso, si no, no me hinche las bolas. ¿Cuál es el intruso que mejor les cae?、Eh, ¿De los de ahora o de los de antes? Siempre, siempre, en algún momento, yo tengo la teoría que en algún momento todos vimos intrusos. 10 minutos, no digo que te veas las 2 horas que dura, pero todos en algún momento vimos 10 minutos de intrusos. Por la pelotudez que sea, ¿eh? Hola Santi, i c o m o te va? Me acuerdo de、eh, Jorge a Riel presentando a las 2 de la tarde los videos de Tamara Paganini en de Gran Hermano, que estaba haciendo Paul d a n c e c a s i en bolas. Me acuerdo, sí, también. Que era la primera porneta de muchos en aquella época. Los, los primeros. Fapeos、eh, de muchos eran con eso. Aparte, lo pasaba a dos de la tarde, no le importaba nada. Después se quejaban de Dragon Ball y de lo, del anime que era erótico, qué sé yo, y lo tenía s a real. Hoy un señor deconstruido y feminista y sasasa, pero en el 2001 pasaba videos de la señorita en culo en América, en Canal 2 de La Plata, América TV, de Vila y del señor Manzano. Bueno, esas cosas. Vamos entonces con Chulips Playing Together. Rock y pop rarísimo que, s í no encontrás en ninguna parte, la encontrás acá. Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. Y en este programa trae ustedes por cortesía de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m Llega el momento de escuchar a Nerd del disco Fly or Die. Esto es en el forajido She Wants to Move. Mensajes al 11-2536-4814. Ahí nos escriben y nosotros los leemos y escuchamos. Anímense. Acá tienen pantalla completa y dice: El forajido, nada de sangre, mucho sudor, pocas lágrimas. Esto es Nine in c h n a i l s Only. Tu mejor opción en esta cuarentena que creemos que se va a extender bastante mientras que escuchamos a Nine i n c h Nail, s la banda del señor Trent r e z n o r haciendo Only. Estamos en el 11 25 36 48 14. Ahí recibimos absolutamente todos los mensajes, ya sea en texto o en audio. Aquí estamos, damas y caballeros, para compartir lo mejor del rock y del pop en el forajido con algunas pequeñas palabras que tenemos por aquí diseminadas. Y queremos c o m p a r t i e n d o en lo que resta de programa. Con mucha música, por supuesto.、Eh, hola Santi, ¿cómo te va? ¿En algún momento vas a hablar de la película Un Buen Día? Sí, en、eh, la próxima. Sí. Es la mejor o peor película argentina. Búsquenla. Por lo menos el t r á i l e r Un Buen Día t r á i l e r Búsquenla y se van a encontrar con. Pero. Un torrente de sensaciones. Que está Andrade e del Boca. Y la ex novia de Al Pacino. Y uno que se parece a Nino Bravo. En serio, búsquenla. Y otro día hablamos de eso. Only Nine Inch Nails. Déjanos tu mensaje en el 11 25 36 48 14. La línea directa de El Forajido. Que no se quede nada por decir. Associate so I don't have to lose my h e a d This situation is to agitation. But you cut me off, w h e t it's based on amputation. I don't know. Shed my tears I my I have dragged my beans and w a s h e d my f e e t I start away. And until this day, she still swings my way. But it's sad to say sometimes she says she loves me n o t But I hesitate to tell her I hate this relationship. I walked out today, this is over. I don't know if I c a n is out of play. She loves me now, loves me now. 私たちはパパ・ o e s e Not」、「Una canción」2000、ときに2000、épocas en las que、por ejemplo, salían y empezamos a bajar música en MP3. Este tema seguramente fue bajado en MP3 oportunamente por algunos treintañeros que en el 2 0 0 1 y 16 y descubrían el fenómeno de internet. ¿Se acuerdan del quilombo con Napster y Metallica? Publica GarageDelRock.com Metallica vs Napster: El inicio de la lucha contra la piratería. Un artículo de Daniel Seclen Parragues que dice: En el año 2000, Metallica empezaba de pie hacia el nuevo milenio. No es para poco, su canción I Disappear sería incluida. En el soundtrack de la segunda parte de la película Misión Imposible, por lo que el anuncio de este gran acontecimiento iba a ser para ellos muy enriquecedor. Sin embargo, no todo salió como se esperaba porque la canción se filtró y en solo cuestión de horas la había escuchado mucha gente e incluso fue transmitida por radio. Este hecho obviamente enfureció a la agrupación, por lo que demandaron a la plataforma que hizo posible esto. ¿Y cuál fue? Justamente Napster. Dice el artículo. Este acontecimiento fue, según muchos, el inicio de la lucha contra la piratería en el mundo musical. Un hecho que hasta hoy sigue、eh, siendo tema de debate y que ha sido parodiado muchas veces, por ejemplo, en South Park, en el capítulo Rock Cristiano Duro. ¿Qué es Napster? Para aquellos que no saben de qué estamos hablando y tienen menos de ya 30, 30 años. Sí. Napster es una plataforma de distribución de música gratuita. a s í existiendo? ¿Qué pasa si pongo Napster en Google? Sí, sigue、sí, existiendo. Entras y dice que ahora es 100% legal. Claro, un Spotify.、Eh, en mi época esto era otra cosa. Pero bueno, dice Napster es una plataforma de distribución de música gratuita donde los usuarios podían compartir sus colecciones de MP3 con los demás usuarios y cualquiera podía escucharla o descargarla. Algo así como Elares. ¿Se acuerdan de Elares? Todos hemos bajado música con ese programa. Es por esto que cuando salió a la luz fue acusada de violaciones a los derechos de autor. Aunque el sitio fue duramente criticado, los usuarios de Napster se defendieron, aduciendo que los álbumes, desde finales de los 90, habían bajado su calidad, a lo que、eh, hasta ahora muchos critican y que muchas canciones eran solamente relleno. Así, el precio del CD cayó. Lo que incrementó todo tipo de problemas. Estos factores influyeron para que miles de personas compartieran sus canciones y éstas sean descargadas para posteriormente grabarlas en un CD sin que el artista vea un peso, sin pagar nada al artista y menos que menos a la disquera. Esto llegó incluso a las universidades, donde el 80% del tráfico se remontaba a los servidores de estas, porque muchas de ellas prohibieron y bloquearon su uso por facilitar las infracciones al copyright. Pese a las denuncias, no fue hasta que Metallica puso las cartas sobre la mesa para que esta plataforma se hiciera aún más conocida y comenzara uno de los hechos más trascendentales en el mundo musical. Dice esta nota, como mencionamos al inicio del artículo, Metallica había sido convocada junto a otras bandas más para ser partícipes del soundtrack de la película Misión Imposible 2, franquicia que regresaba luego de、eh, la primera parte, recordemos, estrenada en 1996, que fue un exitazo en la taquilla. Junto a los liderados por Dallas Ulrich, otras bandas que、eh, estaban en este proyecto fueron Limbiskit, Rap Zombie, Foo Fighters, Chris Cornell, b a d h o l e Surfers, entre otras. Al final, todas las canciones. Que salieron en este largometraje fueron incluidas justamente en、eh, Music from Uninspired by Mission Impossible 2. Metallica había compuesto la canción I Disappear para ser parte de esta película, por lo que sería una buena oportunidad para ser partícipe s junto a sus colegas de un gran proyecto y demostrar a sus fans que llegaban al nuevo milenio con toda la artillería musical característica de ellos. Sin embargo, sucedió algo inesperado que cambiaría los planes de toda la banda. ¿Qué pasó? La agrupación se enteró que varias radios estaban transmitiendo una versión preliminar de la canción, incluso cuando aún se estaba trabajando en esto. O sea que muchas radios de Estados Unidos, radios de rock,、eh, pasaron una versión bootleg, una, una versión pirata, sin terminar. Esto obviamente no le gustó nada a Metallica, por lo que se iniciaron las investigaciones al respecto, donde finalmente dieron con Napster, al ver que la plataforma tenía toda su discografía para que pudiera ser descargada, recordemos, de forma totalmente ilegal. Este, el grupo presentó una demanda por infracción a los derechos de autor, por lo que se convirtieron en los primeros en demandar a la plataforma. Este fue el inicio de los problemas, justamente para este famoso sitio Napster. Nos vamos al 11 de julio del 2000. Lars Ulrich leyó su testimonio ante el Comité Judicial del Senado acusando a Napster de infracción de derechos de autor. Alegando que el sitio dejaba que se descarguen ilegalmente no solo su música, sino también la de otros artistas. Metallica buscó un mínimo de 10 millones de dólares en daños y una tasa de 100 mil dólares por canción descargada de forma ilegal. O sea, una fortuna. Pero no solo se quedó allí, ya que la banda siguió hasta llegar al trasfondo del asunto, porque contrataron a una firma de consultoría en línea llamada NetPD para monitorear el servicio de Napster y ver cuántos usuarios habían compartido las canciones del conjunto, encabezado por James Hetfield. La firma encontró a nada menos que 335.435 usuarios de Napster que supuestamente compartían las canciones de la banda en línea, por lo que Metallica exigió que se prohibiera el intercambio de sus canciones. Y que esos usuarios fueran excluidos de la plataforma. Esto conllevó a más de 300.000 usuarios a que fueran echados de Napster, aunque después se creó, obviamente, ¿no? un software que alteraba el sistema y que permitió a los usuarios volver a unirse al servicio, pero con un nombre diferente. Vaya locura. Y p r e g u n t a e l autor: ¿se acuerdan que mencionamos que muchas universidades bloquearon? El uso de Napster en su campus v i r t u a l quizás ya vean venir una potencial demanda, ya que Metallica contempló a varios centros de estudios como responsables de permitir que los estudiantes descarguen música ilegalmente en sus redes. ¿Y cómo terminó esto? Nos vamos al año 2001, marzo de ese año, donde la jueza Marilyn Hall-Peitel dictaminó el caso a favor de Metallica, donde se ordenó que Napster. Eh, coloque un filtro dentro de la plataforma y que retire todas las canciones con derechos de autor que la banda tendría o tenía. Este, justamente, caso contrario, y v a a cerrar en las próximas 72 horas y efectivamente la plataforma así lo hizo. Asimismo, Doctor Dre y varias compañías discográficas se sumaron a estas denuncias contra Napster, por lo que el sitio tuvo que dar de baja a 230.142 cuentas más, por lo que agravó aún más los problemas. Sin embargo, Una luz de esperanza se veía en todo este panorama desolador para esta plataforma, ya que el conglomerado internacional Bertelsmann. Decidió comprar, adquirir, adquirir, comprar este sitio por 94 millones, por lo que se decidió llegar a un acuerdo con Metallica y con Dr. Dre en julio del 2001, donde se requería que Napster bloquee la música que se comparte de cualquier artista que、eh, no quiera ser justamente compartida entre los usuarios. Para la mala suerte, esta compra fue bloqueada por el juez Peter Walsh, debido a que el director ejecutivo de Napster, Conrad Hilvers, fue un ex ejecutivo de Bertelsmann. Por lo que la compañía tuvo que liquidarse y garpar 26 millones y 10 millones más para futuras regalías.、Eh, dice lo que siguió para Napster: luego de muchos problemas, la marca fue subastada por 2,42 millones de dólares. Amigas, amigos, nosotros ya nos estamos retirando en esto que se llama El Forajido este, y nos estamos yendo con esta bonita canción de Korn, que es You All o n e Single. Mi nombre es Santiago Alonso, ya lo saben, la próxima semana dicen que estaremos de vuelta. Con mucho más de esto que se llama el Foro Ajido, que es una obra de rock, pop y, por supuesto, como siempre decimos, algunas palabras. Saludamos a la gente de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m tu lugar en internet, y a ellos y a los demás, un beso enorme. Como dijo Cerati, nada más queda. Chau.